la división se dio entre quienes confiaban en Scioli como posible candidato presidente de la nación y quienes lo rechazaban o le desconfiaban. Así, debilitados, no pudimos actuar libremente en contra de la acción del campo oligárquico imperialista. Del enemigo solamente cabe esperar lo peor, claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es impedir que triunfen sus intentos. Y para eso tenemos que aprender de nuestros errores, en vez de ...denunciar las obvias perfidias ajenas. De lo que tenemos que hacernos cargo en serio, de una buena vez... ...es de que cuando está unido el campo nacional, el partido del coloniaje... ...esa verdadera fuerza cívica interna de ocupación y de intervención extranjera... ...jamás puede imponer su voluntad al país. Después de la victoria popular de 2019 no tiene que volver a pasar lo que ocurrió después de los grandes triunfos de 1973 y de 2003. No es tan difícil, en realidad. Alcanza con mantener el apoyo unificado al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, del más amplio de los espectros so políticos y sociales posibles. Dentro de ese marco todo será posible. Fuera de él, el infierno estará en nuestras entrañas. Hoy, Construir una nación, hoy, pasa por maniatar, por inmovilizar a los agentes locales del poder imperialista y oligárquico. Y así vamos a hacer el mejor homenaje al triunfo popular del general Perón del 23 de septiembre de 1973. No me parece que sea mal pensar en la posibilidad de que esto sea el modo en que nuestros corazones nos acordemos de esa fecha tan importante para el pueblo argentino como fue el regreso final del general Perón a la presidencia después de 18 años de exilio. Si era ver ir lentamente visperas, vis sangre toda verte de tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar y luego morir después, y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar. Viven cerrados para mí sin ver que estoy así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 Nada más, entre tu vida y mi vida Sombras, nada más, entre mi amor y tu amor Sombras, nada más, acariciando mis manos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 entre mi amor y tu amor. Cae del cielo brillante balona Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las trompa de tu majestad ...al norte de la Italia rica... ...el paparazzo esa no se explica... ...porque de la lengua de su agua verás... ...paradó, paradó... ...paradó, paradó... ...paradó, paradó... ...la participación de los amigos, eh... ...aquí, además eh, que por un lado preguntas y consuetudinario ...quiere decir que usa suéter... ...es una de las posibilidades que barajamos cuando lanzamos la idea... Emiliano Vidal recuerda en base a lo que nos señalaba Néstor y también el 23 de septiembre de 1850 el fallecimiento de José Artiga Sí señor arriba y ya Walter rabioso nos postea aquella eh, aquel volante, volante tapa de izquierda popular, votar por Perón desde la izquierda, Perón-Perón, eh, sumar votos al candidato popular y avanzar hacia la patria socialista. Bueno, un, un abrazo para la gente de la izquierda nacional. Saben que eh, uno desde el peronismo lo tienen principal, especial eh, consideración. Eh, creo que se han ganado un lugar en el aporte al pensamiento nacional, cuando uno trabaja sobre determinados textos y busca ciertas informaciones, indudablemente hombres como Abelardo Ramos y como Jorge Spilimbergo, y hoy los que nos acompañan eh, aquí dentro de los equipos de la genial, dan cuenta de la trascendencia que han logrado dentro del pensamiento argentino. ¡Arriba Maradona! Cuando se cargan a pedazos las paredes esta gran ciudad. Cuando lo quieren en el aire más ceniza de lo que será. Qué será. Ha pasado por el aire de ya nada será igual las voces de nuestros compañeros, ¿no? de Néstor, de Julio Carvallo, bien temprano, de Fernando Infante Lima, sobre el comienzo, Carlos Salga, un aporte de Hernán Jaureguibert, de la señal que Café al Paso, con eh, el sentido de fijar los derechos de los trabajadores de la educación ante esta situación. El análisis descarnado de José María Lamsky sobre Sara San Juan, la situación de la inteligencia nacional, el rumbo, a su entender, correcto pero lento, que va tomando la reestructuración de la AFI. ¿Mm? Eh, y una charla amena una charla que quería en profundidad con Daniel Ares ese periodista de larga trayectoria de los medios y la República Argentina que desde Brasil nos contó un pedazo del presidente brasileño y sobre todo su extrañeza por un lado desde lo emocional pero también al observar la crisis, las dificultades por las que atraviesa la comunicación en la República Argentina y nos dice aquí Néstor Miguel Gorojovsky Es que Diego es de la izquierda nacional Pero no se enteró todavía Gracias Gabriel eh, Vos decir Maradona El compañero peronista tripero Sí, probablemente Tampoco, escuchame eh, Uno le da la mano tampoco te agarres hasta el codo no Levantamos la cortina maradoñana Bien, aquí Arito nos dice muy buena la nota con Damsky. Hoy escuchando por CUT un poco más tarde. Abrazos a todos los compañeros de terapia de grupo, que ya como con todos nada será igual. Gracias, Arito. ¿Eh? Lucas, Gabriel pregunta. ¿Es necesario confrontar contra Macri cuando todos los medios defienden al gobierno porteño de la reta? Es para debatirlo. Inteligente la observación, ¿eh? porque si se baja a uno de los eh, peor vistos por la opinión pública, pero se reposiciona a otro en su lugar, bueno, hay un intento de recambio. Bien, por ahora no hay volumen ahí, pero es correcta la observación en términos tácticos, me parece adecuado. El 17 de octubre, nos dice Faustino Mel Velasco, a las 17 comienza a transmitir in investigación periodística, el nuevo canal del Grupo Octubre y Telearte Canal 9. El objetivo que se plantearon con este canal de noticias es intentar ponerse por encima de la grieta entre TN y C5N. Por eso argumentan, su eslogan es periodismo de nuevo. Sebastián Rolandi, director del Nuevo Canal, dijo que busca no editorializar las noticias como hace C5N y TN. La audiencia es muy volátil, O ya que el 82% de los televidentes de TN pasan por C5N y el 77% de los que ven C5N también de TN. Así que hay una búsqueda del televidente que el Grupo Octubre pretende ocupar con ese canal de noticias. Para sumar un canal de TV a su multimedio los empresarios invirtieron 2,5 millones en equipamiento tecnológico, mientras que invirtió otros 35 millones para remodelar uno de los estudios de Canal 9 de 800 metros cuadrados. ¿Desde dónde van a emitir la nueva señal? Además contrató 242 periodistas, técnicos y productores que van a trabajar en IPE programación de 6 a 7 títulos con Delfina Uvierna que me manda toda la lista después está Ariel Alearza, Alejandra Martínez Nicolás Arcusi, Paloma Bosker Rocío Calenoc, Silvana Catarazuolo y Laca, Maxi y Nacho Corral Agustina Díaz Noelia Barral Grigera Gabriel Suer, que es de La Nación Diego Iglesias eh, entre otros periodistas ...sabe que el tema no es editorializar o no... ...el tema es lo que falta de este pensamiento nacional... ...los contenidos de los medios de comunicación... Eh, ...dentro de la línea trazada hace pocos días atrás... ...con el texto eh, Alianzas... ¿eh? ...que levantó Paul Varela, la interpretación... ...el acuerdo con Ribbentrop, con Molotov... ...su derivación, la importancia de sostener los pactos... ...y la trascendencia del aglutinamiento nacional popular en la Argentina se viene uno sobre Trump, específicamente. Casi, casi sin mencionar, en este caso, la política internacional, sino hablando de Donald Trump y el panorama internacional de los últimos cuatro años. No habla de quién va a ganar las elecciones, sino cómo fueron estos cuatro años. Y me parece que, bueno, si no se enojan, si piensan junto con nosotros, aun cuando discrepen, puede ser un aporte interesante. Arriba, Diego. Cualquier guía del poder letal Rinoscopía, cuerno de marfil filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guarden los corchos para un bote hacer Que viene el río de la prela eh? Y ya no hay goles que les devorbar Queda más tiempo, ha estado en el buen Guzmeroz los controles, Omar Sanolín en la producción. Entre a la gráfica www.radiografica.org.ar y va a encontrar el conjunto de las producciones ¿eh? de nuestra emisora, de la mañana a la noche. Entre a la señal media www.laseñalmedios.com.ar donde debate el movimiento nacional y va a encontrar estos textos que levantan Puebla Entre a Sindical Federal www.radiografica.org.ar sindicalfederal.com.ar para enterarse de lo que pasa en el movimiento obrero desde adentro. Lo saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido ya nada será igual.